presentes, eh, A los candidatos a de asesores del pueblo que también se interesaron en la temática de, de los inquilinos eh, Bueno, en primer lugar, eh, dar la bienvenida al referente de la Unión de Inquilinos negrinos Roberto Díaz ¿sí? Que se encuentra acá a mi izquierda eh, También a los referentes de, de la Unión de Inquilinos de Alto Valle, y Valle Medio bueno, Facundo Villalba, también compañero colaborador de, colaborador de San Carlos de Bariloche Eh, también darle el agradecimiento a la gente de la CTA que está colaborando mucho con la causa de los inquilinos acá en Viedma ellos, no solo en Viedma, sino en, en todo el país nos han dado eh, un apoyo importante de acompañamiento, también a la concejal Alicia Franco de Río Colorado, a la concejal Silvana Cuyumilla eh, de, acá, de acá de Viedma, también agradecer y, y dar la bienvenida a nuestra ciudad, a Gervasio Muñoz eh presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, eh comentarles un poquito que Gervasio es quien ha llevado adelante eh la la causa esta de, de los inquilinos ¿sí? la causa de de poder alquilar de manera justa y digna ehh Gervasio bueno junto a otras junto a su organización y otras organizaciones del resto del país eh en su momento dieron la batalla por la ley nacional de alquileres que actualmente está ...trabada en la Cámara de Diputados, habiendo sido aprobado por unanimidad en el año 2016 en la Cámara de Senadores... ...así que bienvenido Gervasio, un pionero en la lucha de, de los alquileres y de, de poder acceder a una vivienda de manera justa... Eh, ...es un placer para nosotros recibirte acá en la capital, eh, bienvenido bienvenidos... Eh, ...nada, rápidamente vamos a pasar a, a comentar acerca de los datos... ¿sí? En el mes de enero se realizó una encuesta nacional de alquileres donde pudimos relevar los casos de 19.000 inquilinos a lo largo y ancho del país y en el caso de Río Negro tuvimos 600 casos relevados. Eh, bueno, para, para el tratamiento y para contarles un poco acerca de estos resultados le voy a dar la palabra al presidente de la Unión de Inquilinos negrinos Roberto Díaz. Bueno, escuchamos a Roberto Díaz entonces. Este, bueno, gracias por el recibimiento y, bueno, también hago extensivo el agradecimiento a todos los que están hoy aquí presentes. Este, bueno, un poco eh, para no repetir datos, eh, en los últimos días ustedes habrán visto que eh, hicimos públicos algunos datos estadísticos eh, que se hicieron desde la Federación de Inquilinos, de la cual eh, la Unión de Inquilinos y Río Negrinos es parte, eh, y, bueno, obviamente, algunos de los datos fueron sumamente preocupantes, algunos eh, datos confirmaron algunas eh, suposiciones que teníamos ya de antemano por eh, el asesoramiento cotidiano y permanente que teníamos en muchísimos casos a lo largo y ancho de la provincia. Eh, obviamente, ustedes habrán eh, podido ver, digamos, que el 40,5% en promedio, digamos, tenemos casos, obviamente, del 63%, del 70%, De un trabajador eh, se va en el pago de, de un alquiler, sin contar servicios, sin contar expensas, y obviamente que esto hace que lentamente eh, los inquilinos vayan siendo empujados, eh, para decirlo de una forma gráfica, hacia el abismo. Y esto eh, es muy preocupante porque eh, si hoy tenemos en cuenta que los eh, contratos de alquiler se están firmando con aumentos del 35% por de acá en los dos próximos años y tenemos techos eh, salariales del quince por ciento eso hace que eh, lentamente se vaya ahorcando cada vez más el bolsillo de cada familia que alquila en la provincia de Río Negro eh, familias que son eh, alrededor de ciento diez mil, ciento cuarenta mil lo que hemos podido proyectar de acuerdo a la encuesta que hicimos en toda la provincia, es un número altísimo si tenemos en cuenta que eh, somos 600.000 mil habitantes tenemos un promedio de veintiún por ciento Eh, de familias que alquilan en cada ciudad, es un número muy alto, eh, y obviamente que eh, ese 40,5% que está afectado de, de, de cada trabajador y del bolsillo del trabajador se complica cuando también vemos que eh, mes a mes aumentan los servicios, aumentan los combustibles, los alimentos, la vestimenta, entonces lo que consideramos es que eh, cada vez va a ser más compleja la situación eh, para poder pagar y espero una vivienda digna. Eh, a través de alquiler. Entonces, en ese sentido, eh, lo que venimos hoy a hacer, eh, todos los, los representantes de las organizaciones que están en todas las localidades, eh, en todas las regiones de la provincia, es venir aquí a la, a la ciudad de Viedma para poder dialogar con los bloques, todos los bloques eh, que compone la legislatura, eh, ya vemos de antemano que nos van a recibir, que están interesados en el tema, y la idea es no solamente hacerle conocer eh, cuáles son los datos estadísticos que ha arrojado la encuesta del en caso de la provincia de Río Negro que después Facundo Villalba va a detallar más particularmente el caso de Río Negro eh, es la creación, digamos, es venir a proponer la creación de una defensiva del inquilino porque, eh, digamos, tenemos, ahora también seguramente lo va a retomar, una ley y varias regulaciones nacionales, provinciales que eh, de alguna forma eh, intervienen en el mercado inmobiliario y tratan de hacer una manera más justa de poder acceder a la vivienda, a través del alquiler obviamente, eh, pero bueno, no se cumple. Entonces consideramos que eh, la legislatura, los representantes, deben hacer algo eh, y deben digamos, tomar el toro por las asas y realmente empezar a intervenir en el, el mercado inmobiliario y empezar a regular no solamente las condiciones de los contratos, sino también el precio.